La Safor un podcast sobre actualitat laboral, formativa, emprendiment i empresa. Projecte desenvolupat per la Cort Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament de la Comarca de la Safor, amb el finançament de Labora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Més informació en eorienta.lasaforenpren.com. La selección de personal es el proceso de elegir al candidato adecuado para un determinado puesto de trabajo. Se evalúan y analizan los requisitos necesarios para esa posición y se relacionan con las características que presentan los candidatos. El objetivo es la elección del candidato idóneo para cubrir la vacante. En un proceso de selección por competencias, no, no solo se basa en el análisis y experiencia y conocimiento del candidato, sino que se busca comprobar y analizar las competencias de las personas que sean necesarias para el buen desempeño del futuro trabajador. Para hablar de los procesos de la selección y las competencias necesarias para el buen funcionamiento de los, en los puestos de trabajo, contamos con Sabina Karaodocic, Técnica de Recursos Humanos en Scrum. Bienvenida y gracias por, por la colaboración, Sabina. Gracias a ti, José. Encantada de estar aquí. Muy perfecto, pues nada, eh, en un principio eh, supongo que lo más interesante sería empezar por definir qué son las competencias y cómo las podrías definir. Sí, pues a ver, nosotros, eh, bueno, como ya sabéis aquí en la, en la zona, eh, somos una empresa dedicada al tema e-commerce, bueno, e hemos, eh, hemos crecido muchísimo un poco tiempo y bueno, la, las competencias como tal... Sobre todo las valoramos en función de, obviamente, de, de cada puesto de trabajo, pero eh, también pues enfocadas mucho en, en la persona, ¿no? porque, obviamente, pues, eh, alguien pues, puede ser muy... Bueno, así puede haber formado o haber tenido experiencia en algún, en algún puesto en concreto o en alguna vacante en concreto, pero ser muy bueno en, en otra cosa que haga por su cuenta. ¿no? Eh, competencias como tal, pues, te diría que van muy, muy, muy enfocadas en función del, de la vacante que, que tenemos en ese momento publicada y en la, en la necesidad que tenga pues, eh, el puesto de trabajo, la descripción que tengamos publicada en el puesto de trabajo. Sí, siguiendo, eh, ¿por qué habéis optado en vuestra empresa eh, por el modelo de, de selección por competencias y no por otro tipo de, de selección? A ver, nosotros eh, nos, nos guiamos mucho lo que te comentaba, según la vacante, ¿vale? Sí que es cierto que hay algunas vacantes que obviamente necesitas tener eh, ciertas competencias o ciertos caracteres para desarrollar ese puesto, pues ya sea en la parte de, de IT o en la parte de diseño, pero eh, también nos guiamos mucho pues, en, en la persona o en lo que pueda aportar la persona va, en nuestro caso, nuestra, nuestra línea de trabajo va mucho en función de la vacante. Sí, nos comentas, de, de, al principio nos ha comentado que muchas veces las competencias que veis en los candidatos no son las más adecuadas o que tienen otras, otras competencias que nos, son inherentes a la descripción que comentabas del, del puesto de trabajo. ¿Qué hacéis en ese caso con los candidatos? Que veis algunos candidatos que tienen unas, unas competencias que son potencialmente... Eh, que sí podrían inscribir en otros puestos de trabajo. En esos procesos de selección, ¿cómo actuáis? En ese momento, cuando nosotros cuando, cuando lanzamos cualquier propuesta laboral, en ella indicamos eh, que hay un plan de carrera, obviamente, cuando te incorporas en la compañía. Si detectamos en la entrevista, o a lo mejor pues dentro ya de la, de la compañía, que la persona tiene ciertas competencias que creemos que puede desarrollar en algún otro puesto de trabajo o, o en alguna otra vacante que en ese momento pues podamos tener publicada, eh, le damos esa opción o ese valor a, a que pueda promocionar o a que pueda avanzar dentro de la, dentro de la compañía. Entonces sí que es importante en la selección de por, por competencias que esté muy clara cuáles son las competencias, porque de alguna manera estás comentando claro. que hay muchas posibilidades de, pro, de promocionar. ¿Puedes ponernos claro. algún, algún ejemplo reciente o que se haya dado con estas características? Claro, por ejemplo, mira, nosotros eh, dentro de la empresa eh, es una oficina, bueno, tenemos una oficina abierta, ¿vale? Es decir, pues a lo mejor tú estás trabajando y a tu lado eh, en el equipo de arte, pues tienes a tu lado al, al diseñador de producto y al otro lado tienes al fotógrafo. Si a ti, por ejemplo, eh, bueno, te has estudiado o se te da súper bien la fotografía, pero en ese caso estás en la parte de diseño y vemos que tienes esas competencias o ese valor que puedes aportar en cuanto al crecimiento de la compañía y pues, también obviamente el crecimiento personal de cada uno en el que se sienta más a gusto pues en vez de estar diseñando productos siendo fotógrafo esa esa promoción interna o esa viabilidad de poder de poder acceder o, o optar a ese puesto está Perfecto. Eh, un ejemplo te podría decir eh, ahora mismo por ejemplo tenemos a, a una chica en el departamento de producto Y eh, recientemente va a optar a pasar al equipo de, de arte y diseño, pues porque eh, la chica es, eh, le gusta estudiar interiorismo por su cuenta y, y quiere pues eh, promocionar y, y dedicarse a ello. Ya que estamos hablando de competencias en puestos concretos, eh, ¿podrías com comentarnos algunas competencias inherentes a algún, algún puesto de trabajo en concreto? Y Por otra parte, ¿cuáles serían las competencias transversales que le dais más valor de cara a la selección? Claro, pues por ejemplo en el departamento, bueno, el más real o el más latente, pues el departamento de, de IT, en el que siendo nosotros una, una e-commerce tenemos enfocada la parte la parte pues eh, front no la parte de lo que ve el, el cliente cuando cuando entra en la página web y la parte back obviamente una persona sin esa formación previa o sin esas competencias en cuanto a pues, eh, desarrollo web ciertas herramientas que se, que se utilizan a la hora de, de gestionar todo esa, esa bueno ese mundo aparte ¿no? que es el, el equipo el departamento de de IT no podría optar a, a un puesto así a una vacante así. Y en cuanto a las competencias transversales que de alguna manera buscáis en vuestros trabajadores, ¿tenéis eh, algunas que dices, ponos el trabajo en equipo o algunas otras que, que siempre le dais pues, más valor? sí, pues en este caso, sobre todo, eh, lo que buscamos en el candidato es la creatividad. Es decir, eh, que la persona que se incorpore en la, la experiencia y la formación, lógico, es un, un punto a tener en cuenta, pero la creatividad de la persona, y lo que pueda aportar, la, las novedades, la frescura, lo que, lo, todo lo que pueda aportar, que, que le pueda dar ese valor a la compañía, es siempre bienvenido. O sea, que, que esa, esa competencia transversal que, que consideramos crucial es pues, eh, lo que te comentaba, la creatividad y obviamente, pues, El, el trabajo en equipo, que eso también pues es parte de la compañía, ¿no? que se respire ese ambiente de trabajo en equipo, de compañerismo, eh, está ahí siempre latente, pero te, te destacaría incluso más pues, la creatividad de la persona o la originalidad que, que podamos aportar cada uno en nuestra forma de ser, de pensar o, o las experiencias que hayamos vivido. Y en cuanto a la selección por competencias, ¿aplicáis este modelo en todas las posiciones o en algunas sí y en otras no? En algunas sí y en otras no. ¿Cuáles serían? ¿Podías explicarnos cuáles son las que normalmente sí que utilizáis la selección por competencias? ¿En qué posiciones son? Sí, claro, pues el departamento, lo que te decía antes, por ejemplo, el departamento de, de IT, el departamento también de marketing, pues quieras o no, al ser una e-commerce eh, necesitamos a alguien que ya tenga pues, ese, ese bagaje o esa experiencia o esas competencias eh, ya claras y, y detectadas para poder, para poder pues, eh, sacar la, la imagen o la la el e-commerce ¿no? que tenemos a, a día de hoy adelante y luego pues eh, selección por competencia por no bueno, la, la parte que no tenemos tan en cuenta el tema de, de competencias específicas pues pues a lo mejor el, la parte de logística en cuanto a almacén eh, operarios mozos o también pues eh, comerciales buscamos también mucho el Lo que pueda aportar la persona en cuanto a sino la, la actitud que pueda tener la persona o, o la experiencia que pueda tener la persona en, en puestos similares, pero no es 100% necesario eh, unas competencias en concreto. Vale. Y a, a, hemos hablado antes del perfil, de la definición de la descripción del puesto de trabajo. ¿Y ¿Qué importancia crees que tener eh, una buena descripción del perfil profesional para la selección de los, de los posibles candidatos? Bueno, eso es que es crucial porque, bueno, primero es un, una DPT afecta a todo, tanto a, a la parte del, del candidato, no, para que él también a la hora de inscribirse en la oferta de empleo sepa lo que busca la, la compañía en cuanto a la vacante, luego la parte de, de selección también, pues saber lo que necesita el departamento o, o lo que necesitamos a la hora de de que el candidato aporte a, a esta vacante y luego también pues ayuda un montón a, a tener claras las ideas en cuanto, en cuanto pues, al propio departamento, no es decir, esta es, esta es la descripción de este puesto de trabajo, esto es lo que queremos que, que tenga la persona y esto es lo que creemos que puede ser opcional o que, o que pueda aportar valor, el, el conocer bien el, la vacante, lo que va a hacer la persona y lo que se hace en el departamento. Eh, eh. ¿Qué mejoras crees que aporta la selección por competencias a la hora de reclutar eh, talento para la empresa? A ver, mejoras en cuanto, pues sobre todo en cuanto a la, al trabajo a realizar, ¿no? Porque si tú incorporas una persona que sabes que, bueno, que ya tiene bagaje en, en el puesto, que obviamente tiene esas competencias o ha adquirido esas competencias, Eh, hay muchas veces que la gente también no solo son no solo se adquieren las competencias por tema de formación o de experiencia, también hay mucha gente autodidacta que, que por su cuenta, eh, por lo que te decía antes, eh, la parte de, de IT, la programación, hay mucha gente. Yo me doy cuenta que hay mucha gente que se lo es autodidacta, se forma por su cuenta y, y pues, todo eso al final también te ayuda a ti, ¿no? A poder optar a tener mejores puestos de trabajo, mejores Eh, bueno, mejores vías o opciones laborales y, y la verdad es que la, la selección por competencias, la, la diferencia está en eso, ¿no?, en, en que puedes optar a tener el candidato perfecto. Muchas gracias. No sé si quieres comentarnos alguna cosa más, Sabina. Pues yo, por mi parte, nada, agradeceros también que hayáis querido contar con, con nosotros para, para este proyecto. Y, y lo dicho, pues aquí estamos abiertos. Eh, a día de hoy la, la compañía, pues estamos intentando hacerlo lo mejor posible y, y pues poder aportar trabajo y, y estabilidad aquí a la zona de, de la SAFOR Y que estamos abiertos, cuando tenemos un portal de empleo en el que si, si la gente está buscando trabajo se puede, se puede inscribir en las ofertas que tenemos publicadas y estaremos más que encantados de recibir las candidaturas. Pues muchas gracias y volvemos a repetir, muchas gracias por vuestra colaboración, Sabina. Gracias a ti, José. Chao. Si te ha agradado este programa, puedes compartirlo. Seguro que hay alguna persona que le interesa. Más información en eorienta.lasaforempren.com.